Karina Olivera. Desde, desde el móvil, móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina. Volvimos con el móvil. Mariana, ¿qué se presenta gris? Sí, gris, muy calurosa. No tengo la temperatura en este momento, pero seguramente de los 18 que tenía esta mañana, habrán aumentado unos grados más, porque hace calor realmente. Y sin, sin duda que la humedad también. Habrá a u m e Nosotros t a d n o estamos con el móvil en la explanada de la intendencia de Maldonado, porque、eh, los integrantes, parte de los integrantes de la cooperativa CRER, e esta cooperativa de reciclado que trabaja en el departamento y que, bueno, obviamente también por la pandemia ha parado su trabajo desde hace cuatro meses, ya a punto de finalizar el seguro, están aquí en reclamo de que se abra justamente nuevamente la planta para poder trabajar. Son 16 familias que se encuentran en esta situación. Nosotros vamos a hablar con Santiago Ducase, que es el presidente de la Cooperativa CREER, y con María Otero, la secretaria. Vamos a empezar con Santiago para que le cuente a Jorge, Ricardo y la audiencia de qué se trata esta cooperativa. Hola, sí. <coughs> Buenos días. Mira, la cooperativa se trata de. Somos 16 familias, como dijo la muchacha. Y trabajamos hace, hace un año y medio que estamos ya c o o p e r a t i v a El tema nuestro. El tema nuestro es que eso,、eh, clasificamos el material,、eh, lo vendemos y t a Tenemos un sueldito también. Este, hace, mira, ya hace cuatro meses que estamos en el seguro, la intendencia no, no nos dice nada, este, nos, pararon un día, nos pararon un día para otro y estamos acá ahora reclamando porque la intendencia nos dijo que, que antes del 15 íbamos a empezar, antes del 15 de julio, y estamos ya cerca, cerca de agosto y, y nada, no tenemos respuesta de, de la intendencia y de nadie. Sí. Santiago, esta cooperativa, que me faltó decirlo, es también una cooperativa que está apoyada por q u i e、eh, n e s Somos 16 familias nosotros. Sí,、eh. ¿Pero quién? La Intendencia. Ah, sí, nos apoya la Intendencia, el Mides,、eh, Inacop y la Cámara de Industrias. Bien, Inacop, la Cámara de Industrias. Y el Mides ya le dieron el ok para comenzar. La Intendencia aún no. Correcto, Ellos sí, no, no, ya nos autorizaron con un protocolo ya por medio. Que la cooperativa hizo el protocolo también, se lo, le pasó a la cámara, al mío y a la intendencia y todo. Pero en este momento, la intendencia supuestamente ha hecho un protocolo para presentar el Ministerio de Salud. Y supuestamente,、eh, la intendencia dijo que el Ministerio de Salud no, no, no lo avaló, pero tampoco nos da respuesta cuando a empezar. Y ahora, el 29 de julio,、eh, se nos termina el, el seguro y, y vamos a quedar a toda la calle. Si no, María, ¿ante quién se presentó el protocolo? Acá en la intendencia.、Eh, el protocolo se presentó a la. Acá, acá, acá le pasamos ver, la palabra e l protocolo se presentó a la decisión de higiene.、Ah, ver, ¿Específicamente?、Eh, Betty Molina. q u é otro tipo de contactos han tenido ustedes con Betty Molina? No, con Betty no. Con Betty se habló hace 20 días más o menos y se le m a n d a mensajes, se la llama y se le h a mandado mail, pero no contestan a d a de eso. ¿Hoy están aquí en la explanada c o n qué objetivo? Y con el objetivo que nos no, no baje alguien de la intendencia para hablar con ellos y para poder empezar a trabajar lo antes posible. Somos 16 familias, que la mayoría no está pagando, no puede pagar el,、eh, es la, los alquileres.、Eh, la mayoría, mira, hay gente que ha cobrado hasta 3.000 pesos de seguro porque, porque no, no les da y, no da. y La mayoría tiene hijos, tiene, y tiene alquiler y no, no les da para nada. Santiago,、eh, ¿ya hicieron un previo contacto con alguien de, de la Dirección de Medio Ambiente para que los recibiera hoy aquí esta mañana? No,、eh, vinimos acá derecho para si ellos bajan. Porque no, no, no, no, no contestan por ningún medio, no contestan. La única que nos contesta siempre es Gisel Ruiz, pero Gisel Ruiz estaría abajo de b e t t y m o l i n a y ella no puede hacer nada tampoco. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes desde allí, Santiago los escucha. Santiago, buen día. <ríe> buen día. ¿Cuánto hace que están ustedes este, realizando esta tarea? Eh, mira, eh, antes, antes de empezar la cooperativa era una ONG.、Ah. Eh, sí, era una ONG la que, la que trabajaba con nosotros, pero siendo cooperativa desde junio de 2018. Bien, ¿y qué, qué piensan ustedes? ¿Qué, ¿Qué puede estar pasando que no se les da una respuesta? Sinceramente le digo, no sé. No sé porque nosotros yo, t e n í Antes m mira, o s la de la pandemia, teníamos todos los meses de reunión con la intendencia,、eh, con la intendencia, Mides, la Cámara, en la COP, pero de ahora para adelante no tenemos ninguna respuesta a la intendencia. Ninguna. Desde, desde que empezó la pandemia, ninguna respuesta. Santiago, buen día, Ricardo Almada, ¿cómo andan? <tose> Buen día, ¿cómo le va?、Eh, bien, Santiago, también se presentaron con, con una inquietud a la Junta Departamental y a través del、eh, edil del Frente Amplio,、eh, Joaquín g a r l o s e elevó esta inquietud a, ustedes a, la, a la intendencia de Maldonado. Por ese lado, sí, tampoco t u vieron respuesta.、Eh, tampoco ninguna respuesta, ninguna.、Uh -huh. Nosotros, nosotros que, lo que hicimos hacer es una carta a la Junta y la Junta nos avaló que, que el servicio nuestro era esencial y la, y la Junta le mandó una, una carta. La intendencia diciendo que el servicio era esencial, pero no hubo respuesta ninguna tampoco.、Uh -huh. Bien, y, y este, este trabajo que ustedes no están haciendo, ¿no lo hace nadie ahora?、Eh, no, en este momento no. Sacaron todo lo que se llamaba a h、eh, í l o s contenedores que nosotros llamamos hila, lo sacaron todo, se limpió todo, se llevó todo para el g a l p a d o donde nosotros estábamos, y desde ahora no se hace más. Y, y ustedes, todos todo esos materiales los recababan de, de lugares que este, están diseminados por la ciudad donde la gente depositaba, por ejemplo, los plásticos. Sí, correcto, sí. ¿Y esos、eh, eso, eso tampoco, tampoco están esos elementos? Tampoco no, sacaron, sacaron, todo, sacaron todo, limpiaron todo, abandonados, a c a r o n todo y no, no hay nada ya.、No、hay nada. ¿Y saben ustedes por qué levantaron todo?、Y、porque seguro, como nosotros no estábamos trabajando,、eh, sacaron todo. Porque supuestamente por el tema de la pandemia este, sacaron ellos, porque supuestamente que la, la basura supuestamente podía estar contaminada y tiraron todo.、Uh -huh. Eh, Santiago, no, no, no, no muchas más preguntas para hacer, pero digo para, para compartir, para que ustedes lo escuchen, para que la audiencia también. Este, hay m u c h a p r e o c u p a c i ó n e n muchísimos vecinos, ¿sabes por el servicio de ustedes que está paralizado?、Eh, y hemos recibido a propósito de una charla que tuvimos con, con ustedes este, este fin de semana, muchísimas inquietudes, lo que demuestra, para que la intendencia le preste atención, la importancia de este servicio. Y realmente yo, en lo particular, acá me hago cargo de lo que yo pregunto, no entiendo cómo se han ido habilitando. Otras actividades y la de ustedes no se habilita, yo tampoco la entiendo, quiero decirles eso. Pero además, la gente que estaba acostumbrada a copiar materiales para que ustedes luego levantaran de las islas está extrañando ese servicio. Sí, sí, sí,、eh, sí. Está extrañando ese servicio, quiere decir, hay, una, hay, una, este, hay una, una, una cultura también del vecino de Maldonado que va aumentando, que tiene que ver con lo medioambiental también, para que tengan en cuenta eso. Porque este proyecto no es un proyecto caprichoso, tiene toda su historia y por algo el programa Uruguay Clasifica tiene el apoyo de la Cámara de Industria, del MIDES, de INEFOB y bueno, en este caso también de la Intendencia de Maldonado, ¿no? Sí, correcto, sí, sí. Nosotros lo que queremos es trabajar, hacer nuestro servicio. Digo, y, y seguir con, con esto, que no, no, nos gusta, lo que hacemos nos gusta, porque si no, no estaríamos acá. Santiago,、no、estaríamos acá. ¿Por, qué, ¿por qué la planta de la cooperativa fue cerrada? Este, no, ¿No era de ustedes? ¿Era un espacio municipal? No no te oigo, no te oigo, no te oigo. No, no, no, se entrecorta. A ver ahí, a ver ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Hola. Dale, dale, sí, sí.、Ah, sí, el espacio municipal. Este es de la intendencia, que la intendencia nos presta el predio. Pero pasa que、eh, la cámara mandó una carta cuando empezó la pandemia, y cuando la pandemia empezó a ser más fuerte, pidiendo que se podía cerrar la planta, porque supuestamente había otras cooperativas que estaban reclamando que se cerraran las plantas.、Claro. Lo que hizo la intendencia de Mandanado fue c e r r a r l o s un día para otro. Sin previo aviso, nos dijeron: Bueno, tiene que cerrar porque la cámara supuestamente había pedido. Lo que la cámara había sugerido, dice: Todo esto es suposición de la cámara y, y la tendencia, ¿no? Que con el tema de la pandemia no se podía trabajar así. Pero yo tengo entendido que yo hablo con otra gente de otros departamentos que se hicieron la, la cooperativa al mismo tiempo que nosotros, que ellos siguieron trabajando. q u Ellos e hicieron el protocolo enseguida, se habló con la tendencia de cada departamento y le, ellos siguieron trabajando tranquilamente. No cerraron ninguna planta más de las mismas fechas de, de la fecha de Sorte d e m o c r l t i v a La única planta que se cerró fue, fue la nuestra. La resolución fue el 7 de mayo. El 7 de mayo fue eso. Sí, correcto. Junto con el cierre de la planta y el retiro paulatino de los, de los, contenedores, que no, de los contenedores. Ustedes llaman islas, ¿no? Que están en algunos lugares específicos. Sí, seguro. Y recuerdo. El, el, y, el, sí. El, el, sí, la planta nosotros la cerramos en marzo, no en mayo. En marzo ya la habían cerrado. Sí, en marzo. Ajá. 27 de marzo cerramos la planta. Bueno, gracias por esta conversación, Santiago. Y vamos a tratar de averiguar a ver si podemos、bueno, aportar algo más sobre este tema. Gracias a u s t e d Muy amable. Bien, les cuento que ya hay dos funcionarios.、Eh, desde aquí abajo se llamó a la ingeniera Betty Molina. No han obtenido respuesta, pero ahora lo que están haciendo es la gestión de poder、eh, hablar allí con la gente de, de la puerta y ver si logran que Betty baje. Ha charlado un ratito con todos los funcionarios que están aquí a la espera. bárbaro. Gracias. Cerramos, volvemos en un ratito. Chao, chao. Chau, chau. Frecuencia abierta.